120 minutos es lo que tengo para compartir con ustedes lo mejor de ese género musical que tanto nos apasiona, que le llamamos heavy metal. Muy bien, mi gente, gracias a todos los que nos han sintonizado estas semanas y los que están con nosotros aquí esta noche. Los que están en el chat, un saludo bien grande. Y los que están en WhatsApp, en nuestro grupo de WhatsApp, pues también un saludo enorme. Recuerde que si usted quiere sintonizarnos, lo puede hacer directamente a través de la página de metalpr.com. Ahí aparece una barra, le da radio, le da play y ya puede usted escuchar. La programación. Si usted tiene la aplicación de TuneIn, puede buscarnos por Metal PR y también podrá escucharnos a través de、eh, la página de TuneIn. Si usted también puede entrar a a v a n z a d a m e t a l i c a n e t y ahí también tendrá la posibilidad de poder escuchar Heavy Metal Bunker Radio Show. Recuerde que todos los domingos a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe, usted tiene una cita con Heavy Metal Bunker Radio Show, 120 minutos de puro metal pesado para usted. Y en adición a los domingos tenemos un grupo de emisoras que se dan a la tarea de retransmitir Heavy Metal Bunker Radio Show durante la semana. Diferentes días a diferentes horas desde diferentes estaciones y entre ellas tenemos a c e s a r Radio Rock desde Bolivia, el túnel punto co desde Colombia, asalto mataradio rock punto com desde España, metalcorrosivo punto com desde México, frecuencia online radio desde Buenos Aires, Argentina. Tenemos a Radio Enigma、eh, directamente desde Chile, Rock Total Radio desde Perú y e Spectro FM 98.9 desde Corrientes, Argentina. Así que estas son las emisoras que、eh, estarán retransmitiendo Heavy Metal Bunker Radio Show durante la semana. Comenzando hoy, domingo, que ya cesa、eh, el radio Rack.com, ya comienza a las 21 horas、eh, desde Bolivia a retransmitir hasta el viernes, que termina e Spectro FM a las 10 de la mañana desde Corrientes Argentinas. Así que durante toda la semana se está retransmitiendo este programa en diferentes partes de Latinoamérica y Europa. Si usted quiere saber qué emisora va a estar transmitiendo, desde qué día、eh, y desde qué dirección, puede entrar a nuestra página oficial heavymetalbunker.com y ahí、eh, en el área de、eh, radio show va a tener toda la información, está todo posteado allí, cuáles son. Eh, los países, las emisoras, los días, las horas y las direcciones donde usted puede sintonizarnos, ok. Así que siéntese en la libertad de poder visitarnos porque ya tenemos nuestra página oficial de Heavy Metal Bunker Radio Show: es heavymetalbunker.com. Así que entre, navegue y póngase al día en todas las cosas que estamos haciendo, ok. Muy bien, mi gente, ya habiendo dicho esto, vamos a comenzar con lo que nos corresponde, que es la música. Y comenzamos ya nuestro despegue. El despegue de la noche lo comenzamos con nada más y nada menos que con la banda Racer X. Racer X en el 1986 lanza su álbum debut de nombre Street Little. Y ahí tenían un tema que se llama Loud and Clear. Un extraordinario Ese álbum Street Little es un extraordinario、eh, álbum en la guitarra de nada más y nada menos que Mr. Por Gilbert. Y con Jeff Martin en la voz espectacular de este álbum. Así que comenzamos clasicón, pero comenzamos progresivo. Y nos fuimos con Racer X Loud and Clear. Muy bien. Pero nada, ya que nos fuimos progresivo para complacer a toda esta gente que nos sintoniza y le gusta un poco el Ice Pro. Pues vámonos por esa misma línea con este tema. Este tema se lo quiero dedicar a Juanqui, que yo sé que le gusta mucho lo progresivo. Y también a s t r a t o que se pasa en el chat con nosotros todas las semanas. Y yo sé que también le gusta mucho lo pro. Así que vámonos, porque ya comenzamos con Racer X. Vámonos con otro X. Vámonos con Symphony X. La radio online del rock se llama Asalto Mata Radio Rock.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 Para esas personas que nos acaban de sintonizar un poco más tarde, usted está escuchando Heavy Metal Bunker Radio Show. Y le saluda su amigo Dark Neruda. s Estamos transmitiendo directamente desde el Heavy Metal Bunker Studio en Spring, Texas, a través de Heavy Metal Mansion MetalPR.com.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 A la cita semanal todos los domingos a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe, Heavy Metal Bunker Radio Show por metalpr.com. También tenemos un grupo de emisoras que será、eh, encargadas de retransmitir Heavy Metal Bunker Radio Show a través de diferentes emisoras, diferentes días,、eh, diferentes horas. Por todo Latinoamérica y Europa. Si usted quiere saber desde dónde van a retransmitir, qué día, qué hora y desde qué dirección, entre a nuestra página oficial Heavy Metal Bunker.com y ahí busca Radio Show y está toda la información de todas las emisoras, los días, las horas y desde dónde van a retransmitir. Ok. Así que ya tenemos nuestra página oficial. Siéntase en la comodidad y la confianza de entrar, navegar y pues, póngase al día de todos los proyectos. Ahí vamos a estar、eh, posteando información sobre todo lo que es Heavy Metal Bunker Radio Show, lo que es Heavy Metal Bunker Review.、Eh, vamos a tener ahí lo que será próximamente nuestro nuevo proyecto, que es el Dark Neruda Podcast. Que estaremos publicando en Spotify. Y ya esperamos que para la próxima semana. Estar posteando nuestro primer episodio. Que tenemos un invitado especial. Con mucha información interesante. Que vamos a estar hablando y discutiendo en ese、eh, episodio、e、inaugural. De Dark Neruda's podcast. Así que. HeavymetalBunker.com. Es la página donde usted tiene que visitarnos para ponerse al día sobre todos nuestros proyectos. Bien,、eh, ya comenzamos. comenzamos la noche de hoy con nuestro despegue y nos fuimos con la vena progresiva. Nos fuimos con Racer X de su álbum Street Little de 1986 y el tema que estábamos escuchando era Loud and Clear. Después, en nuestra primera intervención, seguimos la línea progresiva con Symphony X. De su álbum The Divine w i n g s of Tragedy de 1997, estábamos escuchando el tema Sea of Lies. Un temazo brutal de uno de los mejores álbumes de la carrera de Symphony X. En la guitarra de nada más y nada menos que del maestro Mr. Michael Romeo, un guitarrista espectacular. Y、eh, ahí teníamos a Symphony X. Después nos fuimos con The Ultimate Rockstar, Lemmy Kilmester y m o d o r h e a d con su c l a s i c o tema The Game. The Game es un tema incluido en el álbum. Hammered del 2002 de Moured, h a un tema que se hizo muy popular porque se utilizó como、eh, tema de promoción y tema introductorio en la WWE.、Eh, cuando el famoso luchador Triple H hacía su entrada, pues lo hacía con este tema. Y dicho sea de paso, Moured h a participó en dos. WrestleMania tocando en vivo el tema The Game en la entrada del famoso Triple H. Y entonces este tema se convirtió como en un símbolo icónico del luchador y de la WWE. Así que ahí teníamos a Motorhead The Game. Pero nada, vámonos r a p i d i t o y nos vamos a ir con algo nuevo, algo de la nueva generación. Nos vamos a ir con una banda de nombre Viral. Viral es una banda、eh, de la nueva generación o de lo que se conoce como el New Wave of Traditional Heavy Metal. Viral es una banda、eh, de Suecia. Esta banda、eh, se forma en el 2012 y lanza su primer álbum de larga duración. Ahora en el 2021. Así que este es su álbum debut de la banda Viral. De su álbum Viral, que lleva el mismo nombre de la banda, vámonos a escuchar el tema Scare.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 b e s People, We Are Back Estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show Saludo a todos esos que nos acaban de sintonizar Les saluda a su amigo Dark Nerudas Esta es otra cita con Heavy Metal Bunker Radio Show 120 minutos de puro metal pesado Y en esta intervención es,、eh, la comenzamos con una banda de Suecia De nombre Viral Viral es una banda que surge en el 2012, pero no es hasta el 2016 que lanzan、eh, su primer demo y、eh, su primer álbum de larga duración, su álbum debut, lo lanzan、eh, tan reciente como ahora en el 2021. Este nombre lleva esta, este disco lleva el mismo nombre de la banda, Viral. De ese álbum estábamos escuchando el tema Scared. Una muy, muy buena banda de Suecia de este movimiento de la nueva generación. Y ya que estábamos con la nueva generación, pues continuamos con otra banda que es muy, muy buena. Es una banda que también es parte del New Wave of Traditional Heavy Metal, pero más para la vena y la línea del Doom épico. Estamos hablando de la banda canadiense Smolder. Smolder es una banda que、eh, lanzó en el 2020 su más reciente álbum de nombre Dream Quest End. Y de ese álbum estábamos escuchando el tema Cage of Mirror, que no es otra cosa que un cover de ese tema original de Manila r o a d Uno de los covers que más me han impresionado. Porque la verdad es que Smolder hizo suya la canción y la interpretó de una manera magistral. Así que ahí teníamos a la banda canadiense Smolder con Cage of Mirror. Bien.、Eh, como saben, desde hace varias semanas estábamos hablando de. Eh, la posposición del álbum de ACEP, c t el nuevo álbum de ACEP, c、eh, To Mean To Die, que está proyectado para oficialmente salir el 29 de enero, después de haber un, un delay ¿verdad? en la reproducción del material y tener que posponerlo. Pero ya tenemos acceso, tuvimos acceso ya al álbum. De Accept y en su totalidad ya lo escuché completamente y el álbum está espectacular. Así que quise compartir con ustedes un tema del nuevo álbum de Accept. Esto es de su nuevo álbum, Zooming to, to Die del 2021, y este tema se llama Symphony of Pain.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 Muchas gracias a todos los que están ahí en el chat compartiendo con nosotros y a los que están en WhatsApp escribiéndonos y compartiendo durante la transmisión del programa. Un saludo muy grande a todos y a todas. Recuerden que ya tenemos nuestra página oficial de Heavy Metal Bunker Entertainment. Simplemente tiene que entrar a HeavyMetalBunker.com y ahí podrá tener acceso a toda la información que usted necesita sobre. En nuestros programas de radio, el programa de Heavy Metal Bunker Review en YouTube y lo más reciente que vamos a comenzar próximamente, el Dark Neruda Podcast、eh, que se estará transmitiendo a través de Spotify. También tenemos información sobre todas las emisoras afiliadas, así que puede entrar y puede explorar y puede entrar a los links de todas estas emisoras que son parte de、eh, nuestra hermandad. Para poder、eh, predicar la palabra del heavy metal a través de Latinoamérica y Europa. Así que heavymetalbunker.com es nuestra página oficial para ustedes. Bien, lo que estábamos escuchando pues era eh, eh, lo más reciente de la banda alemana Accept. Except ya、eh, se supone que este 29 de、eh, enero, pues, lance oficialmente su álbum To Me To Die, un álbum que se supone que hubiese salido esta semana, pero hubo un traspié y una、eh, tardanza allá en la reproducción del de material. Pero ya nosotros tuvimos acceso, ya tuvimos acceso a ese nuevo álbum, lo escuchamos completo y es la verdad un álbum espectacular. Un álbum muy bien hecho, con un buen heavy metal, con mucha profundidad, mucha fuerza, mucha energía. Me parece que、eh, este es uno de los mejores álbumes、eh, que ha hecho a c c e、eh, p t bajo la voz de Mark Tornillo. Así que ya mismo el 29, pues oficialmente estará fuera, pero hoy quise compartir con ustedes un tema. Y este tema que estábamos sonando se llama Symphony of Pain. Una historia de、eh, Mr. Beethoven y de cómo durante la composición y las diferentes sinfonías que creó Beethoven, Beethoven padecía de un. Una condición que le producía mucho dolor en su cuerpo, y en los brazos y en sus manos, y aún así él seguía escribiendo y segu seguía componiendo. Entonces, este tema de lo que habla es precisamente de cómo una persona genio como eh, Beethoven, eh, a pesar de sus dolores y a pesar de su condición de salud, Continuaba produciendo y dejando este legado para el mundo. Y esto se llamaba Symphony of Pain, del de e nuevo álbum de a c c e p To t Mean to Die. Bien,、eh, lo próximo que estábamos escuchando, pues es una banda de Argentina. Esta banda se llama Designio. Designio en 2018 lanzó un álbum que lleva el nombre de la banda Designio. Y de ahí estábamos escuchando el tema. Audio. Esta banda suena súper, súper bien. Me gusta mucho. Lanzaron este álbum en el 2018 y no hemos vuelto a tener mucha información de la banda.、Eh, no sabemos si hay alguna producción、eh, en caminos.、Eh, todo parece indicar que siguen activos. Claro, con esto de, de la pandemia y los lockdown, pues básicamente ninguna banda está activa, por lo menos en vivo. Pero no sabemos el estatus en que está, pero es una excelente banda y este disco me gusta bastante. Así que eso era Designios, banda argentina. Bien, vámonos con otra cosita nueva. Vámonos con un adelanto que nos regaló Marta Gabriel de lo que será el próximo álbum de Crystal Viper. Próximamente, Crystal Viper va a estar lanzando su próximo disco de nombre The Cult. Y ellos nos lanzaron este nuevo single que se llama A Senate Wait. Radio Enigma desde Santiago de Chile para el mundo. The One Hit w o n d e r y los clásicos que siempre hemos querido volver a escuchar están en César de c l a s i c s Sí, señores y señoras, seguro que sí estamos de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Les saluda a su amigo Dark Nerudas. Este es los 120 minutos de puro metal pesado en metalpr.com y todas nuestras emisoras afiliadas que estarán retransmitiendo este programa durante la semana. Bien, eso que estábamos escuchando, pues es el tema más reciente que nos adelantó Crystal Viper. Sobre lo que será su próximo álbum, d t h k h o l d El tema lleva por nombre A Senate c Wait y es un tema muy, muy bueno. Me gusta mucho. Por lo menos los temas que han adelantado ¿verdad?、Eh, me hace pensar que Crystal Viper regresó. A lo que eran sus orígenes, que era este prototipo de heavy metal fuerte, con mucha energía, casi, casi en la colindancia con el power metal,、eh, porque en el último álbum se me fueron muy comercial, perdieron la línea y no eran ellos, no eran ellos, no era un mal álbum, pero no eran ellos, entonces. Si el álbum completo está al nivel de estos temas que han salido, me parece que Crystal Viper regresó a la línea que realmente ellos saben hacer muy bien. Así que muy buen tema y enhorabuena por Crystal Viper. Lo próximo que estábamos escuchando, pues, era Tren Loco, un Bandón. Eh, del metal en castellano y de su álbum No Me Importa de 1996, estábamos escuchando el tema clase trabajadora, un tema que se aplica como que a casi todos los países, específicamente a esa clase trabajadora que es la que en realidad mantiene la economía de los países. Y que es la clase más maltratada y más subestimada. Así que ni colto ni perezoso, Tren Loco le dedica este temazo. Y yo se lo dedico a todos los trabajadores y trabajadoras que somos los que mantenemos la economía del mundo. Bien, pero vámonos con algo reciente, otra cosita nueva. Y este álbum ya salió. Este álbum acaba de salir recién ayer. Y este álbum es un álbum muy esperado por mucha gente porque es la transformación de la banda. Y estamos hablando de la banda Nervosa. Nervosa, como ustedes saben, pues,、eh, pasó por un proceso de transformación bastante rápido, dicho sea de paso. Cuando Fernanda Lira y la baterista abandonaron Nervosa, p u e simple s y sencillamente, Prica reformó. y reestructuró nervosa y no solamente reformó sino que se metieron inmediatamente en el estudio y ya picaron adelante y acaba de salir su nuevo álbum perpetual caos h un álbum bien enérgico con mucha fuerza mucha energía un álbum que yo me atrevería a decir que está en la línea entre el trash y el dead Ya que、eh, Diva Satánica le da ese toque dead、eh, bien fuerte, y me parece que musicalmente hablando el disco es espectacular. Así que vámonos, vamos a escuchar algo del nuevo álbum de Nervoza, de su álbum Perpetual Caos: h esto es Kings of Domination.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 metal desde el 2001 reconocida mundialmente metalpr.com heavy metal mansion we are back people we are back estamos de regreso aquí en heavy metal bunker radio show eso que estábamos escuchando pues no era otra cosa que un nuevo tema del más reciente álbum que está acabadito de sacar del horno El álbum Perpetual Caos h de la banda brasilera Nervosa. Nervosa, como ustedes saben, después de un proceso de transformación, se metieron en el estudio r a p i d i t o sin perder tiempo. Y lanzaron ya tan tempranito como ayer su nuevo álbum Perpetual Caos. h Eso que estábamos escuchando era el tema Kings of Domination. Un Temazo, el disco está buenísimo. Como les dije,、eh, creo que dieron un pequeño giro hacia el de algo Es a así como un trash de, a pero les queda muy bien. Diva Satánica le da una dimensión bien oscura, bien fuerte, con mucha energía. La baterista me sorprendió porque la verdad es que su ejecución en este álbum es espectacular. Así que Nervosa están montados, ya están ready y ya está su álbum en la calle. ¿okay? Lo próximo que estábamos escuchando es la banda del Perú Contra Cara. Contra Cara, de en 2019, lanzan un álbum que es su segundo álbum,、eh, que lleva como nombre 1307 de ese álbum. Estábamos escuchando el tema Existir para morir. Un temazo de un extraordinario álbum en la voz de nada más y nada menos que de s a r a Monzón. Un vozarrón de cuatro pares. Cuando yo escucho a s a r a cantar, me recuerda mucho a, a Shina cuando cantaba con Walker, porque tiene, tiene ese, ese sonido, ese deliver. De, de fuerza en la voz femenina que tanto me gusta. Así que eso era contracara del de e Perú en la voz de Sara Monzón. Bien, la semana pasada、eh, compartí con ustedes、eh, un tema de una banda de trash metal de la China.、Eh, mucha gente me escribió que le había gustado, que no conocían de esa banda y. Eh, pues nada, esta semana les traigo otra banda de la China del, de esa escena de trash. Esta banda se llama Punisher. Punisher es una banda de j i n z h o u en la provincia de Yaoning, en China. Esta banda surge en el 2010, pero no es hasta el 2012 que lanzan su demo. Y su primer álbum de larga duración, que lleva por nombre Battle of Grace, lo lanzan en el 2015. En el 2017 lanzaron su más reciente EP. Es una banda que se mantiene activa, y de ese álbum, Battle of Grace, vamos a escuchar un tema que lleva por nombre Black Storm.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 Ay, ay, ay, fuego era lo que había en esta intervención que estábamos escuchando. Comenzamos la intervención con、eh, la banda Punisher, que es una banda de China.、Eh, esta banda en el 2015 lanzó un álbum bajo el nombre de Battle of Grace. De ese álbum estábamos escuchando el tema Black Storm. Trash así, medio técnico, pero con mucha fuerza, mucha profundidad y mucha energía, como me gusta. Los muchachos lo están poniendo en la China, así que allá en la China también hay una escena de、eh, trash bastante fuerte. Y en las próximas semanas voy a continuar compartiendo varias bandas más que descubrí de allá del otro lado del globo. Bien, lo próximo que estábamos escuchando, pues era Sodom. De su más reciente álbum genesis 19 estábamos escuchando el tema s o d o m a n d gomora r un temazo de ese álbum que lanzó s o d o m acabándose el año ahí soltó esa bomba un extraordinario disco y un muy buen tema de los alemanes Y después nos fuimos pues con los chicos de la Bahía de San Francisco Testament.、Eh, que aquellos que me siguen en las redes sociales, pues saben que esta semana he tenido una sobredosis de Testament. Conseguí unos especiales muy, muy buenos de varios álbumes en vinilo de Testament y los compré. Y me trajo hasta la camisa del de Tyrant of Creation y todo. Eh, así que esta semana le he estado dando duro a Testament. Así que quise compartir con ustedes de su álbum Brotherhood of the Snake, lanzado en el 2016. Estábamos escuchando precisamente ese mismo tema, Brotherhood of the Snake. Un temazo de un muy, muy buen álbum de Testament. Así que eso era lo que teníamos. Bien, mi gente, no se olviden que todos los jueves a las 9 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe, este servidor Dark Nerudas está en AZ Rock con AZ Loud. 60 minutos de puro hard rock y heavy metal para los amantes de este género que tanto nos apasiona. No se lo pueden perder todos los jueves a las 9 de la noche. por A Rock a través de AZ r o c k Radio.com. Si quieren más información sobre estos programas de radio, recuerde que tenemos ya nuestra página oficial Heavy Metal Bunker.com y ahí está toda la información que usted necesita saber sobre cualquiera de nuestros proyectos. Y próximamente, ya probablemente para la semana que viene, comenzamos con nuestra primera publicación del de episodio inaugural de Dark Neruda's Podcast a través de Spotify. Este primer episodio está caliente y tengo un gran、eh, invitado donde vamos a estar hablando sobre muchos temas y algunos temas calientitos y con noticias. nueva sobre la escena metal así que no se lo pueden perder ya les estaremos haciendo promoción para que nos pueda escuchar a través de spotify dark nerudas podcast q ¿okay? u bien pero nada vamos a continuar y ya que estábamos con fueguito pues no lo dejemos apagar vámonos con un poco de candela aquí en heavy metal bunker radio show Y ahora sí es verdad que la candela estaba bien alta y con mucho power. Eso que estábamos escuchando, pues era nada más y nada menos que los papás del trash metal Metallica de su álbum debut, Kill Em All de 1983. Estábamos escuchando Hit the Life, un temazo. Eh, siempre recuerdo cuando、eh, escuché por primera vez este álbum,、eh, este fue el tema que me cautivó: esa fuerza, esa energía, esa、eh, profundidad de, de este tema que de verdad que te, te hace n mover. Y, y siempre ha sido uno de mis álbumes favoritos de Metallica.、Eh, yo sé que. La mayoría de la gente pues habla del Master of Pop, de l Ride the Lightning. Sí, eso son s joyas,、eh, son discos、eh, emblemáticos. Pero este álbum debut, Kilemol, l es simple y sencillamente una brutalidad. Así que este es uno de mis discos favoritos de Metallica ever. Bien, lo próximo que teníamos pues era Megadeth, de también su álbum debut. i business business l 1985 estábamos escuchando el tema Last Ride Love to d e a t h Este es un tema bien, bien fuerte. Cuando lo comparamos con cómo suena Megadeth hoy, decimos hay una diferencia del cielo a la tierra. Eh, no es que suenen mal hoy, obviamente es más veteranía, ¿verdad? mucho más acoplado, ya encontraron su línea desde hace mucho tiempo en su carrera, pero este álbum、eh, a mí me encanta,、eh, es un álbum espectacular para hacer un álbum debut en una escena que estaba comenzando, que era el momento en que el trash metal estaba creciendo y formándose como. Toda una escena, así que ahí teníamos estos dos titanes, estos dos grandes maestros del trash metal i c a y Megathe. Bien, mi gente, no me queda tiempo para más. Mi relojito de arena, pues ya se está agotando, pero no se preocupe porque la semana que viene regresamos el próximo domingo a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe. Regresamos con Heavy Metal Bunker Radio Show a través de Heavy Metal Mansion Metal PR.com y simultáneamente con Avanzadametallica.net. También recuerden que durante la semana este programa se retransmitirá a través de un sinnúmero de emisoras hermanas a través de toda la semana, diferentes días, diferentes horas. Desde diferentes emisoras. Si usted quiere saber cuándo Usted puede escuchar el programa y desde dónde, entre a nuestra página oficial Heavy Metal Bunker.com y ahí busque el área de Radio Show y tendrá toda la información: cuáles son las emisoras, cuál es la dirección online, el día y la hora en que se estará retransmitiendo este programa. Ok, así que. Eh, no les digo más, esta、eh, semana espero que sea buena para todos. Les deseo que trabajen poco y que ganen mucho, que coman bastante, pero que beban más. Recuerde que la pandemia no ha terminado, así que por favor cuídese, protéjase usted y proteja a su familia. Yo los dejo hasta la próxima semana. Eh, que nos volvemos a escuchar. Así que, ¡hasta la vista, baby!